ありゃ。 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya, como cada miércoles, nuestra página dedicada al ámbito sanitario, y la escuela de salud que le ofrecemos a mitad de semana para hablarles sobre diferentes asuntos relacionados con、eh, precisamente este marco, el ámbito sanitario. Para ello, contamos con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y también en、eh, la jornada de hoy, de manera especial, contamos con otros invitados,、eh, igualmente sanitarios,、eh, del Centro de Salud de Ubrique.、Eh, ¿Por q u e vamos a hablar sobre una cuestión que va a、eh, interesar a todos los usuarios del Centro de Salud y a todos los usuarios en, en particular, n o、eh, los ciudadanos ubriqueños? En este caso, Rosa Manzano, que es coordinadora de Cuidados en Funciones. Rosa, muy buenos días. Buenos días. Y también Isabel Velasco, que es médico de atención primaria en el Centro de Salud. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues, pues con los tres, y no sé si hay algún invitado más que se va a n Incorporar después, vamos a conversar en concreto sobre el uso indebido de medicamentos. Es、eh, el tema un poco tal y como lo vamos a plantear nosotros en la jornada de hoy. Lo cierto es que, bueno, pues、mm, muchas veces nos preguntamos si es necesario medicarse, si conocemos los riesgos de los medicamentos que vamos a tomar, qué pasa, por ejemplo, Si no lo tomamos, o, o ¿cuál ...o es el precio real de, de un fármaco y qué alternativas podemos tener? s u n p r e g u n t a que nos podemos realizar y que también se ha hecho la Organización de Consumidores de España、eh, a través de un, una campaña que ha iniciado,、eh, denominada Que no medicalice en tu vida. Una campaña emprendida por esta organización y bueno pues en la que pretende、eh, informar a los eh, eh, eh, usuarios en particular sobre el uso de los medicamentos. Y es que, según el estudio realizado por la OCU, Entre 2000 y 2007 el consumo de antiinflamatorios aumentó un 27%, el de antiulcerantes un 310%, el de sedantes un 57% y un 442% el de pastillas para el colesterol. Son datos de la OCU, como decíamos, que ha iniciado esa campaña, ese estudio sobre el consumo. De medicamento por parte de los españoles. Nosotros vamos a abordar precisamente este asunto y vamos a centrarnos en particular en el consumo de antibióticos y en ese uso indebido que se le, que se le da. Y、eh, bueno, como siempre, invitamos a todos nuestros oyentes a que participen en n u e s t r a escuelas de salud. Eh, y lo hacemos a través de los distintos medios que ponemos a su disposición, como siempre los teléfonos, line o el correo electrónico. Eso sí,、eh, les solicitamos que、eh, si quieren consultar algo, pues que lo hagan sobre el tema que vamos a plantear nosotros en, en el día de hoy. Nada de consultas más personales sobre cuestiones sanitarias, porque no vamos a poder atenderlas en el día de hoy. Eh, comenzamos, Antonio. El formato de este programa siempre、eh, nos invita a saludar ¿no? a alguien en particular y hoy、eh, vas a saludar al Centro de Salud, ¿no? Totalmente, a los trabajadores del Centro de Salud de Ubriquín. Primero, por la representación que nos ha s enviado、eh, tanto Isabel como Rosa y también Rosario Salas, que acaba de llegar y que pronto ahora se incorporará también a esta charla. Y pues para nosotros es un placer tener aquí a los trabajadores del Centro de Salud, a los cuales, a todos, ¿eh? enviamos un cordial saludo. Entre otras cosas, por los tiempos tan horables que he pasado con ellos,、eh, que nada tiene que ver con la administración, sino con ellos.、Eh, y también,、eh, el, el, el sacrificio que han hecho al venir, han tenido que suspender las consultas, algunas actividades que tendrán que retomar más tarde, s o b r e c a r g a n d el trabajo. Pero, en fin, pasamos a lo que estamos,、eh, después de este、eh, merecido reconocimiento a su labor. Y la, la noticia es algo que ha salido en la prensa. Eh, a través de la Organización Mundial de la Salud, y es como el consumo de antibióticos es demasiado alto, en este caso en Europa. Ahora hablaremos en concreto de u b r i q u e En este artículo,、eh, que ya digo,、eh, ha salido a través de Europa Press y de la Organización Mundial de la Salud, se hace hincapié en que el uso excesivo de antibióticos y su uso indebido son los factores muy importantes en la creación de resistencia a antibióticos. ¿Qué es esto de resistencia a los antibióticos? Significa que los microbios, que en un principio、eh, morían cuando se estaba en contacto con un determinado antibiótico, Con el uso de estos antibióticos se dedican a acostumbrar, entre comillas. Es decir, crean una serie de sustancias dentro del microbio que hace que el antibiótico ya no haga efecto. Ha este microbio ha creado una resistencia, ya se ríe del antibiótico. Y esto es debido a la exposición continua, a e s t a continuamente tomando antibióticos y llega un momento que se producen cambios、eh, ya digo, que lo hacen resistentes. Esto es en toda Europa y, y también hace hincapié en que hay unos países de Europa en donde esta resistencia es mayor. Por ejemplo, Grecia, Turquía, Montenegro, Tayikistán y Chipre son los cinco países que han mostrado mayor consumo de antibióticos y por tanto mayor problema de resistencias, mientras que otros países, como son los Países Bajos, Estonia, Alemania, Austria o Hungría, se consumen menos. España está actualmente en la parte media. Y ya digo, es un tema muy importante ¿eh? y del cual vamos a tratar ahora,、eh, en fin, como siempre en el. En el espacio limitado de tiempo que disponemos, y después trataremos también algunas consideraciones generales a otros medicamentos y a la conservación de los medicamentos en las casas,、eh, cómo tenemos que la precaución que hay que tener para evitar accidentes domésticos con los medicamentos, y en ese aspecto, pues se lo vamos a dejar a nuestro invitado de hoy, a, a, a la doctora、eh, Doña Isabel Velasco, a la doctora Rosa r i o s a l a s y a la, la coordinadora de cuidado, Doña Rosa Manzano. Así que Isabel Velasco, si te parece bien, pues nos puedes comentar algo sobre cómo está la situación de, de los antibióticos en Ubrique, en comparación con otros lados,、eh, las precauciones que hay que tener con ellos. ¿Qué? Bueno, pues yo creo que en Ubrique, b u en o en general, como ocurre en el resto de, de Andalucía,、eh, hay un gran consumo de antibióticos、eh, y insistir en este caso、mm, más en, en que、mm, debe, debe hacerse una, un uso adecuado en, en cuanto a, a la indicación que tenga el, el antibiótico,、eh, detenerme un poquito en, en que no. La indicación quiere decir ¿eh? eh, ajustarlo o、mmm, prescribirlo, ¿eh? que es lo que hacemos、uh -huh. los médicos cuando haya un cuadro en el que esté indicado. ¿eh? Entonces,、mmm, en la época que hemos pasado pues, de invierno o incluso en la que aún estamos, hay muchos cuadros víricos ¿eh? que no se tratan ni responden a los antibióticos. Eso hace también pues, que, que, que se utilicen en exceso y que además. Luego cree, como ha comentado el, el compañero Antonio Carrión, la resistencia que、mmm, sería muy n e g a t i v o en caso en que realmente haga falta, porque hay infecciones ya de tipo、mm. bacteriano、no. y más, más graves. Lo que, ¿Eh? lo que no, no, no entendemos es el uso、Exacto. indebido de, de esos antibióticos cuando, para c o n s u m i r l o el médico tiene que p r e s c r i b i r l o Efectivamente. No puede c o n s u m i r l o cualquier pues, paciente por su, por, supuesto.、Eh, por su propia cuenta, acudiendo a la farmacia y c o m p r á n d o l o no se los venden. Así que ese uso indebido, entonces, ¿por qué? ¿Se prescribe más de lo que se debe?、Mm, puede ocurrir. Efectivamente, pero también、eh, ahora, también ya, pues destacar incluso pues, una, una, bueno, una circunstancia que ahora tiene、pues, al caso también.、Uh -huh. Evidentemente, el médico es el que lo, lo prescribe, pero han cambiado los envases de, de antibióticos. Ahora hay también unos envases o demasiado pequeños o con 30 comprimidos.、Uh -huh. Nosotros ahí ya no tenemos、uh -huh. mucho. Al paciente se le indica siete días, pues. Quería aprovechar ahora esta ocasión para, para, para transmitirles eso: que、mmm, si se ponen con un cuadro parecido, ¿eh? pues síntomas de catarro o que él piensa que es parecido al que ha tenido cuando se le ha mandado el antibiótico,、uh -huh. que no se tome, ¿eh? aunque le haya porque le ha quedado de, de, del envase anterior, que no se tome por su cuenta, ¿eh? aunque lo tenga en casa,、uh -huh. siempre pues, volver a consultar al, al, al médico. que... En ese momento concreto, pues valorará según la exploración y si los síntomas son distintos o no. Es d e c i que no tiene por qué, porque él piense que tiene el mismo cuadro, volverá a tomarse el antibiótico por su cuenta, lo que decimos, automedicarse. ¿eh? Y en ese sentido, aplicarlo también a, a otros medicamentos,、uh -huh. ¿eh? que no son solamente el antibiótico, sino que si se la manda un antiinflamatorio para una semana, ¿eh? concretamente. Sobre todo en personas mayores que tienen la atención alta, que, que tienen que andar con, tener más precaución, que no se lo tomen luego cuando ellos piensen que tienen p u e síntomas s parecidos, sino que siempre, aunque tengan el medicamento en casa, primero no acumularlo y no hacer uso cuando, ellos, cuando ellos crean u a n d o ellos c que es oportuno, sino que consulten siempre al médico.、Uh -huh. ¿Eh? Tendemos a, a abusar n o de los medicamentos y、eh, no debemos hacerlo con ninguno de ellos. Bueno, pues,、eh, Pero u s p e especialmente con el tema de, de los antibióticos. n o Si tenemos un dolor de cabeza y queremos un calmante para、eh, quitarnos ese dolor de cabeza, b u e no pasa u e s no p nada n o si nos tomamos una pastilla. Pero en el caso del o s antibiótico s no es lo mismo. No、eh, No se puede tomar así a la ligera ni tan、eh, libremente porque tiene unas características especiales n o para que hagan efecto. Un tratamiento、eh, concreto también, que obviamente tiene que determinar el médico según la gravedad. En fin,、eh, todo esto tiene unas circunstancias que hay que aclarar también. n o、uh -huh. Sí, el antibiótico. Concretamente, es que influye mucho, pues según la patología o la, el tipo de infección para la que se prescriba, que puede ser una infección más leve, o el cumplimiento. ¿eh? Es decir, el cumplimiento es fundamental.、Uh -huh. ¿eh? Si son siete días pues, bueno, o diez días, el, el, en cuanto a la forma en que el, el médico también la, la, la prescribe,、uh -huh. la, la posología, lo que es las la, la dosis que se toman a lo largo del día. El cumplimiento también en ese sentido es、pues、importantísimo. No, no, no se tomarían la dosis adecuada si se hace un olvido de una toma. o...、Eh, en fin, es muy importante porque es que si no,、pues、las tasas del, del antibiótico no serían realmente efectivas para tratar la, la infección. ¿eh? Y, y, bueno, pues efectivamente、uh -huh. lo que has dicho, en el antibiótico、uh -huh. es、eh, terminar el, el tratamiento, no abandonarlo cuando se nota una mejoría. ¿eh? Ya lo que es una m a y o r í a de los síntomas más molestos, y se piensa que ya, pues porque están bien, pues dice, pues ya no me lo, no me lo tomo. Y todo eso, evidentemente, también pues, contribuye a lo que se ha hablado antes、uh -huh. del tema de crear resistencias y, y no ser efectivo s、claro. en, en infecciones posteriores. De、otra duda al respecto, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando vamos a tomar algún medicamento, bueno, hay q u e e n t r e n por costumbre leer los prospectos médicos ¿no? de, de esos medicamentos. Si lo leyéramos todo, la mitad de las veces no tendríamos ganas de tomarnos esos medicamentos, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. <risa>、eh, por eso también el médico debe, debe informar, es decir, tener conocimiento e informar al paciente de los efectos más adversos más frecuentes. Y sobre todo según la enfermedad de cada paciente、uh -huh. y los fármacos o los medicamentos que también a su vez toma. Es decir, que hay lo más importante: interacciones entre f á r m a c o fármacos, que, que lo que se manda y lo que el paciente toma, que en ese sentido, pues también ya aprovecho, aparte de los antibióticos, hay muchísimas、uh -huh. d en cuanto a los medicamentos que tú antes has aludido,、sí. que se hace un consumo excesivamente. Pues esos ¿no、es? son medicamentos para los que no se necesita es... receta médica y lo venden en la farmacia. Bueno, pues por eso sí, pero es muy importante eso, pues tener en cuenta la. Y entonces el médico es el que ahí también le informará. La interacción entre f á r m a c o fármaco y fármacos y fármacos y enfermedad que el paciente, que el paciente tiene.、Mm, evidentemente, claro. Porque no es lo mismo un cardiópata, un diabético, un hipertenso, a una persona que no tiene ninguna patología y que en ese sentido pues, no tiene por qué. c l a r o alguien que nos pueda estar escuchando ahora mismo en su casa puede decir: bueno, pero ¿qué de malo hay que yo vaya a la farmacia y pido un antiácido si tengo molestias en el estómago? Eso tan grave es como para que yo me lo pueda tomar cuando tenga esa molestia、eh, y pueda hacer un consumo, no sé, pues semanal, si no a diario. s、bueno. o... Eh, esa pregunta que se pueden hacer muchos oyentes que estén en sus hogares, que le podemos responder, ver, entonces,、sí. bueno, va a、pues. bueno, <ríe> pasar un poco la bola Isabel bueno, para admitir ya está c l a r a porque estas cosas que e r parece una tontería, ¿eh? pero yo ya, porque llevo ya mucho tiempo aquí, pero lo, los micrófonos a personas que no están acostumbradas, pues imponen, ¿no? Porque muchas veces hay que improvisar,、eh, improvisar en el sentido de que no traen un tema preparado y se le d a c e c a uno la garganta. En este caso concreto, en el caso. De los antiácidos、uh -huh. en general, si uno tiene acidez porque tiene、eh, un, un reflujo gastro, e s i c o un reflujo que le llaman, no una hernia d i a t o Si el médico ya lo ha visto la primera vez y la e h d i c h o Pues mira, esto es un reflujo. Cuando tenga siempre estos mismos síntomas, te puede tomar esto: un antiácido, el alma, o cualquiera de ellos. Siempre ahora, si alguna vez los síntomas varían, no te lo tomes por tu cuenta, ven, porque además de tener. Una erge, que se llama a, el nombre que le damos a los médicos, a la h e r n i a de hiato y al reflujo, u no hace cosa que tenga. Otra enfermedad más, más seria puede ser una úlcera de estómago o hasta el mismo cáncer, es raro, pero varía. Si varía, los síntomas, algo, c o n s u l t a m e l o En esto, conclusión, ¿qué es lo que yo quería sacar de todo esto? Ante cualquier、eh, mínima molestia. El uso de tomar un medicamento、eh, bueno,、pues、puede s p u e ser indebido si lo hacemos a m ¿no? o t o propio. n o Más vale consultarlo. Si ya tú lo tienes crónico, pues te toma lo que te ha dicho el médico.、Pues、cuando usted tenga molestia, te, te toma s esto. Ahora, si es algo nuevo o varían los síntomas respecto a los que tú tenías previamente de eso, pues pide cita y dice: Mire, usted,、eh, yo me tomo esto y me va bien, pero desde últimamente me lo tomo y no siento la misma mejoría que antes, no se me quitan. Tomo más dosis, cambio de fármaco o aún、no, así el médico, mire, usted, hay que hacerle, meterle el tubo. Que, en fin, el endoscopio que le llama, porque para descartar que vaya de otra cosa, parece ser que es lo mismo, o que se haya grabado, porque muchas veces una línea de hiato,、eh, este reflujo, tiene complicaciones. Hay una esofagitis, que esta esofagitis puede degenerar después en otras cosas más serias. Entonces, si vemos, ya digo, que cambia algún síntoma, pues、eh, hay que acudir al médico. Y también cuando el médico nos diga, dice: Mira, es una a ñ a d i a t o pero cada año hay que revisarla, o cada seis meses te pasas por aquí para que veamos cómo va.、Uh -huh. O también los medicamentos a la larga, tomado, por ejemplo, el omeprazol, no h hablado aquí una vez, que puede producir、eh, anemia perniciosa, que es debido a que al disminuir la acidez en el estómago, debido al omeprazol, hay una vitamina, vitamina B12 que se a s o c i e menos, porque da、uh -huh. el factor intrínseco y c o n en f i n una serie de cosas. Que, en fin, esto ya digo, es, es a la larga al cabo de un año o dos, que ya hemos comentado en otra ocasión. Hablábamos al principio de datos a nivel local、eh, referentes al consumo de, de, de antibióticos en Ubrique. Esto tiene que ser complicado, ¿no? porque una cosa son los datos que a lo mejor podáis tener en el centro de salud con los que podáis trabajar sobre lo que se ha recetado. l、sí. otra cosa es el consumo real, ¿no? Como decíamos antes, me sobran pastillas、eh, de la primera vez y si tengo síntomas parecidos me las vuelvo a tomar, aunque no me lo haya dicho el médico, ¿no? Entonces,、eh, los datos reales no pueden ser al 100%. Pero sí que,、eh, que podemos comentarlo, n o si, si le parece. Creo que con, con Rosa, n o que los、sí. tenía. Rosa, tú tienes datos y además creo que, t a m bueno, i é n b creo no, que lo sé, que hace dos o tres años había un programa、eh, en distrito y a nivel andaluz sobre que las enfermeras supervisaban también los botiquines a domicilio, asesoraban a los pacientes sobre la, el, cómo debían almacenarse, en fin, hacerle datos que sería interesante. Bueno, con respecto a este tema,、eh, el control que, que se hacía de, de botiquines, de medicación en domicilio, es porque、eh, hay veces que pacientes que mayores, que tienen poco control de la medicación, tienden a acumular medicamentos. Entonces llega un momento en que cuando existe acúmulo de medicación, corremos el riesgo de que nos equivoquemos, nos, tenemos, nos tomemos la medicación. Que no es la adecuada y, y lo, haya problemas de caducidad en los medicamentos, entonces、mmm, se, ha, se hace un control de, eso, de pacientes, sobre todo、eh, que viven solos, son mayores, etc., é t e r a para que el acúmulo de estos medicamentos、mmm, no exista y control de caducidad, de que es muy importante. ¿eh? Con respecto a esto, quería comentar, hacer una serie de consideraciones, ¿eh? como por ejemplo. Eh, el control, el, el, la conservación de los medicamentos.、Eh, los medicamentos,、eh, hay algunos que requieren una conservación específica, que son, por ejemplo, los que necesitan frío. Estos medicamentos suelen llevar en la cajita un asterisco, ¿eh? que esto indica que este medicamento tiene que estar en la nevera. ¿vale? La mayoría de los medicamentos, la conservación está entre 2 y 30 grados.、Eh, en verano, por ejemplo, En esta zona, en zona, la zona en la que vivimos, las temperaturas llegan a ser extremas. Entonces, hay que tener en cuenta que los medicamentos deben de estar en un sitio fresco y seco. Hay que tener cuidado, por ejemplo, que si están situados cerca de una fuente de calor, una chimenea o una cocina, <coughs> y luego en invierno, la humedad, ¿eh? si están en un sótano o en un sitio、mmm, húmedo que puede deteriorarse. Y teniendo en cuenta esto, y luego los, los que lleven el asterisco que tengan que estar en frío, No tiene por qué existir ningún otro problema. Y luego, muy importante, siempre mantener los medicamentos en un sitio que esté alejado de los niños. ¿eh? Que no tengamos ningún problema con un niño porque haya accedido a un sitio donde esté la medicación y haya, se haya tomado algo que no, que no deba, claro. Y entonces, pues, corremos el peligro de, de poner en riesgo la vida del niño. Y con respecto también a. La conservación de los medicamentos, podemos hablar que es conveniente hacer un, un control de la medicación que tenemos que para evitar que tengamos medicamentos caducados. ¿eh? Uh -huh. Y estos medicamentos, ¿qué hacemos con ellos cuando se nos caduquen? Pues nunca tirarlo s a la basura, porque estamos contaminando ¿eh? la basura, luego va, eso va todo a, al medio ambiente y estamos contaminando el espacio en el que vivimos. Entonces, es muy importante llevarlo, por ejemplo, al punto Sigre de la farmacia. Que ya allí, pues, en el punto este, estos medicamentos son reciclados de una forma especial y así no corremos el riesgo de, de provocar contaminación de, del medio ambiente. Y aquí quería hacer un comentario con respecto a, a por ejemplo, a las cuidadoras de pacientes frágiles,、eh, de pacientes dependientes, de、mm, personas que viven solas, pues que. Es muy importante el papel de las cuidadoras aquí en estos pacientes porque son las que tienen que controlar el consumo de estos medicamentos a la dosis adecuada y correcta. Entonces, pues...、Eh, el, el tener, por ejemplo. Las cajitas que hay hoy en día con la dosis, los días de la semana y preparar las dosis para que cuando estos pacientes estén solos sepan correctamente cómo se la tienen que tomar, su dosis y todo lo demás, para que no exista problema de sobredosis o de falta de, de no tomarse la medicación, etcétera, etcétera. En cuanto a la conservación y todo esto, más o menos esto es lo que quería comentar. Pues yo creo que ha quedado clarísimo、eh, cómo deben cuidarse los medicamentos a domicilio y también、eh, los efectos secundarios de muchos medicamentos que muchas veces nos creemos inocuos, que no producen daño y que sin embargo hay que tener precaución.、Eh, yo no sé, Isabel,、eh, hablaste de. Yo es que he tenido que salir un momentín y.、Sí. Eh, De exactamente, si hablaste de algún caso concreto de paracetamol o de los antiinflamatorios, no lo sé, o lo comentamos ahora. No, de los antiinflamatorios de pasada, pues sí se ha hablado en el tema concreto de que no se debe tomar en cualquier momento de dolor, sino que estén más i n d i c a d o cuando hay alguna actividad、sí. inflamatoria, pues sobre todo en el caso de hipertensos, cardiópatas. Exactamente, los asmáticos. Con, con enfermedades asociadas los、sí. asmáticos.、Sí. El, el respecto a lo que yo comenté sobre la resistencia a los antibióticos, los efectos secundarios de los antibióticos, hay que tener presente que lo, además, los antibióticos, además de que crean resistencia, de que los microbios llegan a un momento que se ríen、eh, de los antibióticos porque han creado resistencias, hay personas que son alérgicas. Alérgica, por ejemplo, la penicilina es un fármaco extraordinario, un medicamento que revolucionó el tratamiento de las infecciones. Pero hay algunas personas que son alérgicas a la penicilina. Y entonces, en esas personas, una penicilina puede ser mortal. Por tanto, si una persona, la misma familia, Puede tomar penicilina, no creamos que los demás también la pueden tomar, porque s o m o s n o no es que dentro de una familia puede haber una persona alérgica a la penicilina sin saberlo, sí, y eso no se sabe solamente cuando、eh, se toma. Y además,、eh, entonces el médico, cuando receta penicilina por、pues、primera vez, lo advierte a la persona: mire usted,、eh, le voy a mandar esto, la penicilina que es la adecuada, pero si nota algo, me lo dice. e de decir, que los antibióticos son muy interesantes, muy importantes, en una revolución en su día y que, que en su indicación están muy indicados para lo que está indicado. ¿Y quién dice eso? Pues el médico. Es decir, que cuando el médico manda un antibiótico, no tengamos miedo a la resistencia, no tengamos miedo a, a las alergias, solamente a las precauciones, pero los antibióticos tienen su lugar, ¿eh? tienen su lugar y ahí están muy indicados cuando el médico lo manda, no cuando uno cree. Que, que por tener lo mismo que, que el familiar o que el amigo, también le va a venir bien a él. s es d e s o es. Y cuidado、eh, con el embarazo, no hay saber, porque los medicamentos del embarazo también tienen importancia. ¿eh? Bastante, evidentemente. Y hay medicamentos que se pueden tomar、eh, según en qué estado, estadio o meses del embarazo, y otros los que, en los que está con, totalmente contraindicado. Y eso, pues siempre hay que consultarlo. c u u a l q i En r e el embarazo, cualquier、mm, síntoma, cualquier patología o cualquier medicamento que se vaya a tomar, yo creo que eso ya lo tiene la población. Creo que lo tiene asumido. Creo, ¿eh? Consultarlo siempre con el, con el médico. Exactamente. Yo creo que en este caso, el embarazo y ciertas personas que están tomando muchos medicamentos, siempre antes de tomar un medicamento、mm -hmm. nuevo, consultarlo con su médico, porque además los medicamentos entre ellos. puede n hacer interacción que se llama, que uno le quita efecto al otro o potencia. El efecto del otro y eso. El problema es que、eh, sea quizás que,、eh, lo digo sobre todo para、eh, no olvidarnos de las personas que nos están escuchando, n o los oyentes, si nos están escuchando en este momento, dice: Bueno, yo no puedo consultar todo con el médico en todo momento. O sea, el boticario, e r o b l e el... m a a <risa> c é u t i c o Yo es que, a u a h d n o t e n g a necesidad una persona de tomar algún medicamento porque sienta algún tipo de molestia, pues no puede, no puede acudir al médico. Entre otras cosas, porque sería imposible y, y tal y como está、eh, gestionando la sanidad, no es imposible, sino.、Eh, <risas> algo más, no que imposible. En definitiva, ¿qué? ¿cómo se hace? Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento dice: Bueno, ahora yo que le cojo miedo, t o m a r m e cualquier pastilla. ¿Qué se puede tomar y qué no se puede tomar? ¿Y cuáles son las situaciones en las que sí que hay que consultar? Pues el, el, el profesional, el médico, en primer lugar, el médico, cuando algo te lo ha mandado. Es porque él cree, según la,、eh, la historia clínica que te ha redactado, lo que tú le has contado, la exploración, y si hace falta alguna prueba complementaria, como puede ser análisis o radiografía, él. Te dice exactamente, si yo la mando al médico es porque es el profesional adecuado. Respecto a lo que decía Rocío, que me parece muy interesante, de、mm, algún medicamento que tenga duda, porque no tenga en ese momento un picor, o no tenga una molestia en el estómago, que a lo mejor no es para ir al médico, pero te gustaría consultarlo. Ahora tengo que pedir citas, me lo van a dar para mañana, para dentro de dos días, porque o tres, porque es viernes y hasta el lunes. Pues tenemos un profesional que es、eh, idóneo para esta cosa, que es el farmacéutico. El farmacéutico, donde、eh, nuevamente adquirimos la medicina, es totalmente cualificado, porque además es su oficio,、eh, para responder a todas las cuestiones sobre efectos secundarios, sobre、eh, problemas con los medicamentos, y、eh, ya te dirás si hace falta además consultar al médico. Así que nunca olvidemos la labor tan extraordinaria que、eh, hacemos los farmacéuticos, en que un profesional, ya digo, que para cuestiones de medicamentos、eh, lo tenemos siempre a mano a cualquier hora del día, y es un tesoro que muchas veces olvidamos que tenemos. Pero de todas maneras,、eh, independientemente de eso y mirando el reloj rocío, que se nos sea el tiempo encima, y aprovechando que está aquí eh, eh, la, la profesional que coordina muchas cosas de enfermería, bueno, c a s i t o d o porque es la c u i d a d o r a de cuidados,、eh, hay algunas preguntas、eh, que muchas veces、eh, nos hacemos los profesionales.、Eh, ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo,、eh, cuando hay personas que、eh, vemos que no acuden a la consulta a pesar de tener c i t a o en este caso, por ejemplo, las analíticas? q Una e u vez yo hablando precisamente con ellos informalmente, me comentaron que, que llamaba la atención como、eh, en Ubrique, concretamente, pues muchas personas sacan、eh, cita para análisis clínico y después no van. Pero el problema no es que no vayan porque estén enfermos y no pueden desplazarse debido a su gravedad, sino simplemente es que no anulan el número. Y entonces,、eh, con la gran demanda que hay de analítica, pues se pierden una serie de números. Que dice eso, puede decir también para el médico de cabecera en alguna ocasión, pero en este caso, la analítica rosa creo que es bastante llamativo, verdad. Sí, tenemos,、eh, digamos, por decir el problema de que、eh, existe、mm, una demora importante en el tema de las analíticas, pero es que luego se nos quedan todos los días、mm, seis, s incluso e e t ocho, i diez o más personas que no asisten a hacerse la extracción, pero esas personas,、eh, por el problema que hayan tenido, que puede ser de distinta índole, no asisten. Han anulado la cita previamente, con lo cual, si se anula, se le puede dar a otra persona. Entonces, como no se anula, luego no asiste, ¿eh? y esa, esas diez citas, esas siete citas que de las personas que no han asistido se le pueden dar a otra, y esa demora a lo mejor no, no es tan grande como la que, la que tenemos.、Eh, entonces, pedimos por favor a todas aquellas personas que por el motivo que sea no pueden acudir a la extracción de sangre, que hagan el favor de anularla previamente. Y con respecto a, a los medicamentos, también quería comentar que,、eh, ha, que tendríamos que hacer una prevención mirando la fecha de caducidad de la receta, ¿eh? porque si tenemos cuidado de, de prever cuándo se nos va a caducar, pues podemos pedir con antelación cita para nuestro médico, ¿eh? dos o tres días antes. Para no quedarnos sin el medicamento y luego tener que acudir a urgencias para hacer que nos hagan una receta de un medicamento que estamos tomando, que no es el sitio más adecuado para ir, para una receta que, que nos hace falta, o venimos a pedir cita para nuestro médico, que a lo mejor no tiene cita para ese día o para el día siguiente, cuando puede, esto es una cosa que se puede prever con antelación, si, si tenemos controlado la fecha en la que se nos、uh -huh. va a caducar la, la receta. a ¿eh? Y ya aprovechando que estamos aquí, quería comentar que, como la mayoría de la población sabe,、eh, la, el horario de curas inyectables, etcétera, de los fines de semana, s á b a d o domingos y festivos, es de 10 a 12.、Mm, a partir de ahora, pues...、Mm, todos los pacientes que requieran curas inyectables、eh, los fines de semana, s á b a d o d o m i n g o y festivos,、eh, pues、p u e el enfermero correspondiente que lo atiende durante la semana. Le va a dar un P10、eh, para especificar que esta cura hay que hacerla en sábado o domingo festivo,、eh, o un inyectable que haya que poner. Entonces,、mmm, en los fines de semana, para pedir, o sea, para, para que se, esa cura se realice, el paciente tiene que traer ese P10 que le va a dar el enfermero. Se va a, a pedir con el tema de controlar de que hay pacientes que se le curan durante la semana, que no requieren venir los fines de semana, y si vienen,、eh, para que vengan los que realmente lo necesitan. ¿Eh? Y evitar pues, las aglomeraciones de, de, de pacientes en, en días que no lo necesitan, ¿eh? pues es, una, es a título informativo el, el comentar esto. ¿Eh? Son cuestiones más relacionadas con lo que es la administración n o s í sí, sí, sí pero ya、Gracias. pues sí, lo comentamos porque es una cosita nueva que se, que se va a implantar, ¿eh? que al principio, pues. Hombre, mientras que todos、eh, los pacientes no se vayan enterando y todo lo demás, pues、mm, pasará un tiempo. Pero... ¿Cuántas pero... o personas se suelen atender en el centro de salud diariamente、eh, en curas y, y en cuidados? Ese dato, concretamente no, no, en cifras, no te lo puedo dar ahora. Ni aproximadamente. ¿Y No, no. o、no, no. en analíticas? ¿Cuántas personas extraen sangre al público? Pues entre 60 y 70 extracciones diarias. Tenemos una cifra bastante alta para la población que tiene Ubrique. ¿Eh? Porque en el resto de, de pueblos de la sierra, no, no es, en comparación a la población que hay, no hay tanta cantidad de extracciones. O sea, es una cifra、uh -huh. mmm, bastante llamativa.、Sí. Bastante llamativa. ¿eh? Y el tema está en que hemos tenido que ir aumentando el número de extracciones. ¿Eh? Para, no, para que no exista tanta demora, pero luego se nos quedan una cantidad de extracciones sin hacer que sí se podían aprovechar, que es el、mm. tema de, de lo que hemos comentado、claro. antes. Y otro dato que quizás no sé si、eh, Isabel o Antonio lo pueden、eh, saber es el número de personas que se s u e l e atender, el número de pacientes que pasan por el centro de salud diariamente. Esto oscilará, á ¿no? <risa> Habrá días que hay muchos más que otros, pero una media, ¿cuántas personas pasan? Podrían sí, dato, pasar sí, por sí, el centro de salida. Los últimos datos que tenemos de urgencia, ¿eh? de urgencia, sí. de urgencia eh, que te puedo dar es que、mmm, tenemos una, una cifra de 25.000 en, en el año 2013. Y el dato que doy comparativo es que la población de Ubrique es aproximadamente de unos 17.000 habitantes. Arcos, por ejemplo, tiene una población de unos 30.000, 30 y algo. Tiene, tuvo el año pasado una, una cifra de urgencia s de 22.000. O sea que abusamos de la s urgencia, se s puede decir. O sea que 25.000 ubriques, 22.000 arcos y, y las poblaciones son casi el doble, por ejemplo. O nos、vez. ponemos más veces malos. <risa> no creo, no creo. <risa> más bien nos abusamos. No, no. Yo creo que ya las conclusiones, cada uno que va, piense. Isabel también ha a t e n i d o una urgencia alguna vez, ¿no?、Eh? Bueno, bastante, n m o s llamando que no s es que llega.、No, ¿sí? no、llega a consulta, pero sí es cierto que no es que se abuse, pero、mm, que se, haga, se hace g a a se h un mal uso. Más que abuso, un mal uso. Quizás、mm. debería estar el usuario o el paciente más informado de c u a n d o debe realmente utilizar el servicio de urgencia y、mm, c u a n d o puede realmente esperar a, a, al día siguiente a que le vea, a que le vea su, su médico. ¿Eh? Entonces, yo creo que es más cuestión de, de que se utiliza mal y de forma, como antes hemos dicho, incluso、mm -hmm. de los medicamentos, de forma inadecuada. Quizás por eso, por falta de información y porque no, pues, pues ellos lo perciben o se preocupan excesivamente. Y es verdad que hay, muchas veces puede el paciente realmente. Hay cuadros que se atienden diariamente y pueden esperar a, a ser atendidos al día siguiente. Pueden esperar al día siguiente, pero. ¿Y una semana? ¿Pueden esperar una semana? Porque a veces las citas. Para consulta, ya para una demora. Manera, bueno, pues aunque、larga. haya demora、mmm, al día siguiente, si no es por la consulta de su propio ...de su médico, también hay tramos de urgencia entre los demás compañeros en horario de consulta, sin, sin utilizar el servicio de urgencia, que también se le, le, se le puede atender al día siguiente. Aunque no sea su médico,、uh -huh. ...eh, bien su médico en el tramo de, de, de urgencia o el otro compañero en los tramos de urgencia que tenemos. Se le puede atender también. Es lo que hemos trabajado. Y que no siempre allí, se, se coordina. No siempre hay por qué esperar a, a que te atienda tu médico si es realmente es urgente. Ya luego, si es algo más que requiera un estudio de una analítica, de, pues eso puede esperar los、uh -huh. tres o cuatro días o, o, o no, porque、uh -huh. hay veces que no hay tanta demora.、Claro. Ahora, concretamente, ¿no? estamos hablando de que. Ah, e y No hay.、No、hay Muchos, vamos,、bueno, casi la mayoría de las consultas no tienen. De un día para otro, en épocas、bueno, época de, época de, de gripe, sí. O, que, que sí existe patología respiratoria, por el, por el tema, sobre todo en el invierno, la primavera, las la alergia.、Sí, claro, entonces en, esto, en, est, en, en estos periodos, pues sí hay más, acuden más personas al centro, entonces suele aumentar un poquito la demora. ¿Eh? Pero luego, cuando no, pues normalmente, si no para el día siguiente, para el otro, suele,、uh -huh. suele haber cita. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de demora suele, pueden tener las consultas en el centro de salud a h o r a mismo que, está muy bien, ahora menos, mismo prácticamente día... todos los, los médicos tienen cita para el día siguiente o, como mucho, para, para 48 horas.、Uh -huh. En otras épocas, cuando ya épocas de, de gripe, de resfriado y eso, pues es cuando suele aumentar un poquito más la demora. Claro, Antonio, q u é querías comentarnos.、Sí. Bueno,、eh, antes de venir hoy a Radio Brique, pues me pasé por el centro de salud estuve hablando con los compañeros organizando el programa. Y Me encontré con algunos compañeros de urgencia, s unos que salían, otros que entraban. En fin, Me dio mucha alegría porque hace tiempo que no lo s veo. Y entonces le comenté que iba a venir y que íbamos a hablar de los medicamentos y también de algo en general. Y Le comenté cómo estaba n la s urgencia. s Y Me dijo,、sí, más o menos como siempre, ya、eh, Rosa Manzano. No ha comentado cómo Nugrí, que en comparación con otras localidades, en este caso Arcos, tiene una demanda en urgencia enorme. Es decir, que llama la atención. Y entonces le pregunté, digo, ¿bueno, y a qué viene la gente? ¿Viene lo mismo que antes? Y c e s í、eh, La cosa curiosa es que hay dos datos que llaman la atención. Uno es que, además, la gente lo dice con toda naturalidad, como si fuese lo más normal del mundo. No es que yo venga a urgencias porque es que por la mañana estoy trabajando y no tengo tiempo. Eso es uno.、Mmm, Algunos de los motivos. Y otro es, ...y usted, que es que mi médico no tiene cita hasta dentro de un montón de días. Y al menos un de médico, después lo mira e l médico, resulta que ese día tiene cita libre. Es decir, que es que ni siquiera ha pedido cita. Es decir, que no es que todo、no、el mundo se ha c i ni mucho menos, pero que hay bastantes casos. Entonces, esto es una inadecuada utilización del servicio de urgencia. El servicio de urgencia está concebido para que cuando el médico ha terminado su, el horario normal de su consulta y surge. Un trastorno、eh, que preocupa ...que u e p p r o c al a paciente porque cree que a lo mejor de aquí a mañana, en fin, o si es un viernes, de aquí a lunes, que es en la próxima cita, puede empeorar o puede agravarse, pues asusta, nadie es médico, nadie tiene por qué e s todo el mundo médico y se、si, bueno, pone, voy a ir a consultar a urgencia, hombre, o a lo mejor t e n e un accidente, algo, y para verlo, lo que no puede utilizarse el servicio de urgencias es ...para、eh, que, como un servicio de una consulta más, como si fuera de por la mañana, no. Su médico de cabecera es que usted lo conoce, es que debe hacer un seguimiento. Y para eso,、eh, si es una cosa que le preocupa mucho, porque ya digo, es una fiebre muy alta con convulsiones o algo que le llama mucha atención, a cualquier hora del día. Si es por la mañana, ya a tendrá e su médico, o a la hora que tiene destinado para ello, que es, creo que es a la una o la una y media, o、eh, si es muy grave, pues en ese momento. Pero si no, no puede e s t a urgencia porque、eh, por la mañana le viene mal al trabajo. ni a cura de estas urgencias、eh, diciendo que este médico no tiene cita sin antes de haber llamado. Es una mala utilización y perjudica a los demás que realmente utilizan bien el servicio y que muchas veces tienen que estar esperando mucho tiempo debido a que se está utilizando un servicio de, de urgencia como si fuera una consulta de un médico de cabecera. Esto ya digo, no es que sea todo el mundo ni mucho menos, pero hay bastantes casos, lo puede corroborar a o m e j i s a b e Isabel y, y, y Rosa, De que es un tema que preocupa, que quizás sea el motivo de que haya tantas urgencias que no son tales y no en u b l i c u e n comparación con ASCO, por ejemplo. No sé qué opináis vosotros. Y lo, lo ha s explicado、sí. muy bien, Antonio. Yo creo que, ¿Sí? que ha quedado bastante claro. ¿eh? Bueno, por cierto,、eh, estamos recibiendo algunas、eh, preguntas de oyentes. Son preguntas, algunas más concretas que no vamos a darle cabida por eso, por el hecho de, de que son demasiado específicas sobre casos concretos. Pero sí que hay alguna en la que,、eh, bueno, se pone e n e f e c t o muy complicado anular una cita en el centro de salud. Yo sé que por internet no, por internet es muy fácil anular una cita que se ha cogido anteriormente. Imagino que el oyente se refiere、eh, a, a, al tema de anularla en el. En el Propio mostrador ¿no? en el centro de salud、pues、dice que es muy complicado. Que ¿Por que qué no se agiliza ese trámite? Pues es el, el no, trámite no, es、no、igual que cuando vas a pedir una cita: el, el, el, el anularla es、ah, claro. igual. s t á i e n d o que será por esperar una cita. ¿no? Claro. Hay, hay momentos puntuales、eh, del, de la mañana en, en l a c u a l hay más personas esperando para pedir cita, para anular o para trámite de cualquier tipo que, que en otros periodos. Por, la, por ejemplo, a las tardes suelen estar bastante tranquilas. Es decir, el c u r g o de tarde, tarde también hay hora. Sí, hombre,、uh -huh. claro. Entonces, por las tardes, pues suele haber、mmm, bastante pocas personas allí en, en, el, en, en la zona de, de atención a la ciudadanía y es más fácil y más accesible y se tarda menos tiempo, por ejemplo. Y luego durante la mañana, pues hay tramos de acúmulo de más personas que, que, que en otras horas de la mañana. ¿eh? Que、uh -huh. eso tampoco. Es, vamos, que el trámite es igual. Sí, sí. ¿eh? Que El problema bueno, es e s e r a r las exactamente. colas. exactamente. ¿El horario de tarde, vamos a recordarlo, por cierto, cuál es? Hasta las 8 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde、eh, se atiende para coger números, para. Excepto en algunos en periodos de vacaciones、ah. o periodos que entonces hasta, la, hasta las 3, ¿eh? dependiendo de, del periodo. ¿no? ¿Y n o los viernes?、Eh, también, ¿Los viernes también? No hay tarde. Menos、ah, no no, no, los viernes. Eso. eso es. Cualquier día menos los viernes. Fuertes, es indefinido desde las 8 de la mañana a 8 de la tarde, e s e s t o s viernes. Sí. Eso.、Uh -huh. Bueno, pues ese es el horario también que queríamos destacar, ¿no? aprovechando ya que estamos hablando de, de estos temas. Y luego recordar a la, a la ciudadanía n o de que siempre está para pedir cita y todo lo demás, pues、eh, el, el teléfono o, por, o cogerlo por internet, con lo cual es mucho más rápido que ir a, al centro de salud y es igual. ¿eh? y mucho más cómodo y te evitas cola, tiempo, etc. Más rápido y más sencillo, desde luego, a través de, de internet y mucho más c ó m o o Y salud ¿no? responde. También.、Uh -huh. Bueno, pues son la, las cuestiones que ya hemos h a b l a d o h o y hemos derivado, ¿no? Hablando de, de asuntos de, de, de administración, de cómo、eh, funciona, ¿no? El, el, el Centro de Salud de d u b r i q u en e particular.、Eh, y bueno, pues antes de marcharnos, sí que、eh, me gustaría abrir un pequeño c ¿no? a p í t u l i t o a la reflexión,、eh, ya que hemos hablado de ese uso indebido de los medicamentos, y no sé si os da la impresión de que se medicaliza un poco la vida, ¿no?、Eh, cuando se tienen problemas. p u En s、pues, e la vida cotidiana, en nuestro día a día, Pues no sé no de tristeza, de soledad, de, de a lo mejor de resaca, n o Incluso O de、eh, estamos en época de examen, en época de estrés, tendemos a tomarnos una pastillita a ver si se nos quita. Y a veces. Pues no, no hace falta pastilla, n o porque lo que tenemos no tiene nada que ver con, con dolencias físicas y con el uso de, de esos medicamentos. No sé qué os parece a vosotros. Si además también ayudan un poco la industria farmacéutica, con todo lo que es el negocio, a vendernos determinados productos、eh, y, y hacernos pues, consumidores más、eh, de medicamentos como consumidores de cualquier otro tipo de producto más. ¿no? Tiene toda la razón, mi opinión.、Eh, muchas veces se acude al médico, sobre todo cuando el médico lleva ya. bastante tiempo en el centro de salud se e s t a b l e c e un contacto、eh, anímico o directo, ya de amistad casi, un poco de amistad, por, en fin, y entonces muchas veces. El paciente, n a d a m á s que con charlar con su médico,、eh, contarle sus penas, sus problemas, al menos no hace falta que haga ningún medicamento. Me refiero a sobre todo para el tema de ansiedad, sino simplemente aceptar d el reconfortado. Entonces, cuando se utiliza el médico demasiado para cosas banales, cosas sin importancia, el médico después no tiene tiempo de esta relación médico-paciente, que muchas veces al menos requiere 10, 15 o 20 minutos, alguna, depende si es un cáncer, si es algo. Entonces, utilizar adecuadamente <coughs> los servicios、eh, para cuando el sentido común indica que hay que utilizarlo. permite que después el médico tenga más tiempo para、eh, este tratamiento que no necesita medicación. Solamente、eh, la relación médico-enfermo que por desgracia debido a una c c i d e n t e de c i r c u n s t a n c i a de falta de personal, de crisis, de que no se suple, pues muchas veces el médico va corriendo para, para, para cumplir. Pero que realmente tiene toda la razón. Te está medicalizando. Muchas veces el médico te manda una pastilla para tranquilizarte algo. Cuando si hubiera tenido tiempo, cinco minutitos más o diez minutitos más, pues a lo mejor esa pastilla No tuviera hecho falta y hubiera salido más reconfortado. Esperemos que entre la administración, los ciudadanos y entre todos, pues podamos optimizar esto y que el médico de cabecera sea por lo menos como el que yo conocí cuando terminé la carrera, que teníamos tiempo para charlar y entonces el paciente, además de paciente, era amigo.、Uh -huh. Bueno, pues con ese mensaje nos <risa> no podemos quedar así. Si、sí, os parece, agradeciendo a、eh, Rosa Manzano, a Isabel Velasco y a Antonio Rodríguez Carrión que nos hayan atendido hoy en la Escuela de s o l de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a n b r u s e a s Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.